Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo. Analizados desde la óptica de sus protagonistas. Hace unos días eh, compartíamos información que llegaba a nuestra mesa de trabajo indicando que, eh, tras una exitosa edición que convocó a más de 30 colaboradores de Enjoy Punta del Este en el año 2022, funcionó la primera escuela de gastronomía. Se lleva adelante una nueva capacitación que en este caso eh, se está previendo sea abierta a todo público y se extenderá desde julio a diciembre, desarrollándose en una modalidad de dos veces por semana, martes y jueves, de 9 a 12 horas. Para saber un poco más sobre esta interesante propuesta de Enjoy, estamos en comunicación con Darby Amaro, que es el gerente de alimentos y bebidas justamente de Enjoy Punta del Este. ¿Cómo te da, Darby? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bienvenido, gracias por atendernos. Bueno, muchísimas gracias, gracias a ustedes. Contale, contale a los oyentes un poquito más en detalle de, de esta interesante propuesta. Bueno, este, sí, precisamente estamos comenzando abierto a la, a la comunidad, la Escuela Técnica de Gastronomía, en el cual, digo, esto ya lleva una larga historia, que es más de 20 años que nosotros damos academia, Este, preparando a todos los funcionarios que en definitiva comienzan sus este, primeras herramientas, primeras armas en, en pretemporada y bueno, fuimos transcurriendo con el pasar del tiempo nosotros mismos éramos los docentes el año pasado tu, tuvimos la iniciativa de hacer como una prueba piloto para ver si para este año podríamos sacarlo a la comunidad y así fue eh, y bueno, a partir del 15 de junio estaremos comenzando con, con esta gran actividad y creo que, bueno, que en definitiva yo y Punta del Este cuenta con, con los años en la, en, con experiencia en la gastronomía, bueno, y en muchísimos ramos más dentro del turismo, pero en la gastronomía precisamente, y bueno, ni que hablar que podemos contar con los siete restaurantes, la experiencia de los docentes, que son los mismos supervisores encargados que van a estar dictando las clases, y van a tener la posibilidad de hacer las pasantías muy reales, porque en definitiva, digo, es una... Una locación en la cual tiene muchísima actividad y en la cual el alumno va a poder, en definitiva, compartir con sus tutores eh, esa actividad para ir generando una buena experiencia. ¿Esto es en, en el área exclusivamente de la parte gastronómica? Sí, el eje principal es la gastronomía. Uh -huh. eh, tenemos más o menos el programa, cuenta de más o menos entre 11 y 12 bolillas. Eh, principalmente vamos a trabajar sobre servicio, en el cual damos toda la parte de secuencias de servicio de cada uno de los restaurantes, porque increíblemente cada uno tiene su propia personalidad y su estilo de, de gastronomía. Y después vamos a estar brindando también la parte de bebidas, en el cual abarca el curso de bartender, o sea, parte del curso de bartender, también vamos a dar cursos de vinos, café, té, espirituosos, bueno, muchísimas bebidas más en el cual este, tenemos conocimiento. Y después vamos a estar la parte de cocina, en el cual nuestros, nuestros chefs van a estar brindando las clases, que van a ser una parte teórica y también van a tener una parte práctica, que van a poder concurrir a las cocinas, para en definitiva ir aprendiendo técnicas de, de, de cocina, bueno, chocolatería, toda la parte de dulces. Pero en definitiva, lo, lo, lo relevante de esto, que nosotros muchas veces, yo creo que todos, creo. Todos nacemos comiendo y de alguna forma nos identificamos siendo gastronómicos. Y uno asocia la gastronomía con comer o beber algo. Pero va mucho más allá. El curso va mucho más allá. Es generar esa misa en plazo, esa, toda esa actividad previa al, al iniciar un servicio, el post-servicio. O sea, a veces hay algunos eventos que conllevan cinco o seis días de preparación para llegar a un día y que se termine en cuatro o cinco horas. Entonces, todo eso es una, una vivencia que el alumno de alguna forma va a poder adquirir cierta experiencia y que al final del curso, cumpliendo con ciertos requisitos, van a también, algunos de ellos, tener la posibilidad en definitiva de integrar el staff de temporada de, de la gastronomía de Enjoy Punta del Este. Como bien decías al principio, hasta ahora esto lo hacían los, los principales referentes gastronómicos de Enjoy Punta del Este con el nuevo personal que iba a empezar a cumplir funciones en esa área. Ahora Exacto. la capacitación lo van a hacer puertas afuera para el público en general. ¿Es así? Sí, es así. Va a ser puertas afuera. Eh, tiene que cumplir con algunos requisitos, como por ejemplo bachillerato completo. Eh, si aún son menor de edad, van a tener que tener algún permiso de menor para realizar las pasantías, ya que en definitiva es como parte de, de, del trabajo. Y bueno... Después tener muchísima actitud, ganas de aprender, la verdad que eh, nos sorprendió. A los dos días ya teníamos unas 40 consultas, tenemos una capacidad de cupos limitados para 30 lugares, queremos en definitiva ir de menos a más y que podamos controlar en definitiva y brindarle todas esas herramientas a, a 30 personas. Y ya les digo que debemos estar alrededor de las 15 personas inscritas. y hay muchísimas consultas constantemente vía WhatsApp o vía mail, como lo dice en la comunicación. Bien, por lo que decía también la información que leí al comienzo, son actividades que se realizan dos veces a la semana. Sí, exactamente, va a ser martes y jueves de 9 de la mañana a 12 del mediodía y las pasantías que normalmente cualquier instituto se hace al final de los cursos, las pasantías van a ser intercaladas con el transcurso de, de, de, de las actividades. O sea, si nosotros en definitiva tenemos alguna actividad relevante, por ejemplo, ahora se viene el Salón del Vino Uruguayo, 9 y 10 de, de junio, si estuviéramos dentro del curso, quizás ahí pueden llegar a hacer alguna pasantía, más que nada para que vayan generando la experiencia y que puedan, en definitiva, a, a, a acumular de la misma para llegar al final del curso este, bien completo y con muchísima experiencia. Exacto. La participación es totalmente gratuita. No, la, particip la participación tiene un costo, ¿Mm? este Que vía mail o, te, o vía WhatsApp se lo explican, les ah. pasan el programa también. Sí. Tiene un costo, vamos a, vamos a becar un porcentaje, este, porque estamos, hay muchos interesados que son eh, funcionarios o hijos de funcionarios de Enjoy, mm. que van a tener cierta beca como para participar en la misma. Bien. Y después tiene un costo eh, en el cual ahí le vamos a pasar la información a medida que vayan este, eh, solicitando la misma. Bien, ¿hasta cuándo hay plazo? Bueno, el, el curso comienza el 15. Por, por, por cómo va de acelerada la, las consultas y las inscripciones, yo, cal, la verdad, eh, siendo muy positivo, calculo que en 10 días estaría prácticamente cerrado este, la, la, la actividad de los 30 cupos. Eh, y bueno, se puede, nuevamente reitero, la, las consultas vía mail o WhatsApp, y también se pueden abonar en, en un sector en el cual est le estarán indicando cómo y cuándo deben de, de, de concurrir a la, a la, al hotel para poder abonar la misma. Eh, la verdad que eh, está bueno que, que consulten rápidamente o se inscriban rápidamente porque va muy acelerado. Bien, ¿por dónde se consulta? ¿Cuándo es la vía que sugerís? Bueno, la, la consulta es eh, escuela enjoy.cl uh -huh. Ese es el, el mail y ahí en el mail le van a hacer todas, o sea puedes hacer las consultas este, que desees y ahí te van a pasar. Un WhatsApp, que la verdad no lo recuerdo en este momento, pero todas las inquietudes las pueden evacuar por ese lado. están O sea, desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, hay personal disponible como para estar contestando cada una de las preguntas o inquietudes que tenga. Gracias, Darby, por esta charla. Muy amable. Por favor, a las órdenes. Que pase muy bien. Gracias, buena jornada Hasta pronto. Chau, chau. La conversación era con Darby Amaro, gerente de alimentos y bebidas de Enjoy Punta del Este. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.